Bien. ¿De verdad escuchas sí. El Orazó? Bueno, ese tema No me realidad, mienta, no a... me mienta, por no, favor. No, yo soy del, yo soy del palo del folklore. Ahí me está. Me gustan algunas cosas, me gustan algunas cosas de rock, mocho me gusta. Ajá. Este, y este tema puntualmente me gusta, además lo hemos usado para alguna recorrida de campaña. Ah, bien, bien. No este, no uso Despacito a ustedes, ¿se, ¿se vio tentado con Despacito? No, no, no. No, no. no. No, no, fue como una tentación para muchos, eh, ¿no? generalmente no me, te digo, no me nunca en, en ningún tramo de mi de mis campañas, que tengo muchas, eh transformé una, una canción en un single particular. Ajá. Sí, pues a veces marchando pongo algún tema tal cual es. O sea, tengo mucho respeto por la música y este, me gusta escuchar Eh, y, y valorar al autor en lo que ha hecho Bien, bueno, cuéntele Juan Carlos Paso ya, ya lo conocemos, es un hombre que viene en la política desde hace mucho tiempo Pero cuéntele aquí el que está escuchando, quién es usted Bueno, soy Juan Carlos Paso, nací en Bertis Tengo 55 años, tres hijos, tres nietos eh, Fui diputado provincial, diputado nacional y senador de la nación Eh, y soy el presidente del partido GEN en La Pampa La fuerza que lidera Margarita Stolvicen a nivel nacional Y en esta estancia hemos conformado el Frente Progresista La vinculación del GEN con el socialismo Y en el armado del Frente hemos acordado Que cada partido llevaba su representación, su lista Para darle mayor visibilidad al Frente Y bueno, estamos en esa competencia eh, y en ese trabajo de fortalecer nuestro frente en las elecciones que se avecinan. ¿no? ¿Qué lo motiva a presentarse? ¿Qué temas le gustaría tratar? ¿O por qué quiere ser legislador? Bueno, yo he sido legislador y soy autor de leyes eh, en la provincia y en la nación. En la nación soy autor de la ley Ovina Argentina y soy autor de la ley... Eh, que deroga las jubilaciones de privilegio a futuro de todos los funcionarios públicos. Eh, he trabajado en muchos temas, eh, he presidido comisiones, eh, he representado a la Argentina en organismos internacionales, es decir, que yo tengo una experiencia en ese sentido. Lo que me motiva eh, a presentarme es eh, la militancia política que he dado desde el llano desde que dejé la función pública, porque yo no he dejado de militar un día porque hago esto con, con toda pasión y bueno, yo creo que lo primero que tiene que ocurrir en la Argentina es que podamos establecer mecanismos de diálogo Sí La confrontación el costado de la confrontación que tiene violencia, digamos, ¿no? Aquel no sirve porque viene de... o porque está con, digamos, ¿no? y tratar de, de avanzar en, en políticas de Estado para los grandes temas que nos rescaten de situaciones en las que estamos. digo Yo me parece eh, muy grave la confrontación política en el grado de la confrontación cuando el 50 por, más del 50% de los niños están bajo la línea de pobreza. Es decir, a, mientras cae el consumo de leche en la Argentina... Eh, la política no se puede pelear por los frívolos si nos peleamos por ideas está perfecto, porque a veces la pelea por las ideas tiene que ver con la solución, digamos ¿no? uh -huh. ¿me estás escuchando bien? Sí, perfectamente sí, sí. Ah, bueno, eh, entonces eh, mi planteo es trasladar esa visión, yo he trabajado en este tiempo en, en la idea de bajar los precios bajar ¿cómo? Los precios ¿cómo se bajan los precios? si pudiera sintetizarlo Sí, mira, bueno, para bajar los precios de los alimentos hay que eh activar dos leyes. Una es sacarle el IVA a los alimentos, eh a los principales alimentos, y el otro es establecer la posibilidad de que las pymes nacionales estén en las grandes cadenas de eh supermercados que tienen el 70% de la distribución. Eso puede llamarse ley de góndolas, es decir que, Eh, existe una variada oferta y también los distribuidores de mercadería hacia el resto del país tengan esta variación, porque lo que no pasa en la Argentina es que los grandes hacen negocio con los grandes y las pymes quedan afuera. Uh -huh. Por darte un ejemplo, Marolio mete fideos a 10 pesos en el mercado y aceite a 27 pesos es una empresa nacional y no puede entrar a las grandes cadenas porque le han cerrado las puertas. ¿Tiene que estar el en, Estado presente en la formación de precios? precios ¿Tiene que meterse? ¿o totalmente. No? no, sí, totalmente. Y, digo, en una economía que se globalizó y donde eh, los grandes se relacionan con los grandes, si el Estado no se mete a fijar reglas, eh, eh, las víctimas ya sabemos quién son, los uh -huh. consumidores. Digo, vos vas a un supermercado de los famosos y... Este, la gente va atraída por uno, dos, cuatro precios y después se va a cho te chocás el aceite a 46 pesos y lo podés comprar a 27. Claro, claro. Eh, Digamos, eh, lo llevo para otro lado, Juan Carlos, así aprovechamos sí. bien el tiempo. Eh, sí. ¿Qué mirada tiene acerca de lo que pasa con los medios de comunicación? Tiene una visión crítica de lo que está pasando en el escenario nacional con una concentración que parece ser cada vez más importante? Mira, vos sabes que yo tenía una visión muy crítica de 6 7 y 8. 6 7 8. Este, 6, 7, 8 ya no está más al aire no, no, mi no, pregunta pero, que, es si lo quiero... que pasa en la actualidad no, bueno, parate, déjame terminar porque si no me cortás se, yo creo que 6, 7, 8 fue reemplazado por 9, 10, 11, para ponerle un paralelo que Ajá. se trasladó a la, a la televisión privada, digamos este, este gobierno tiene en el estado ronda de editores que es un programa político que lo puede mirar cualquier ciudadano argentino o naturalizado donde se escuchan críticas este opiniones este, y vos este eh, yo he escuchado en, el, en los grupos concentrados respecto de eh, el problema del correo eh, un hecho grave he escuchado decirle a periodistas mauricio no sabía uh -huh. y yo que tengo experiencia en, en la vida política y en la administración digo que no hay ningún ministro de ninguna cartera del mundo que ingrese a eh, meterse en hechos este, comerciales eh, vinculados al presidente de la República que no le avise cuando va a entrar. Claro. Entonces eh, yo creo que, eh, bueno, la concentración de los medios eh, tiene la voracidad de querer quedarse con toda la comunicación y hay una tendencia eh, que le hace mala a la información, digamos, ¿no? Eh, por uh -huh. lo tanto... ¿Usted eh, cómo se informa? ¿Qué, qué medios elige? Yo mm, reviso mucho portales uh -huh. y... y ¿Tien, bueno, ¿Tiene alguno de, tengo... cabe de cabecera nacional que le guste más que otro? Y yo mir rapidito la política online Ajá. este porque y después este voy mirando algún otro pero bueno en el, en el caso mío yo sé eh, si lo dice este es más o menos que quiere decir porque uno está en esto pero por allí la gente se choca con informaciones que que a veces se repiten y que no tienen nada que ver con la realidad, digamos, ¿no? Uh -huh. le, Juan Carlos, le propongo un ping-pong de nombres. Le, le digo nombres para que usted me diga algún concepto que se le ocurra, ¿sí? <risa> Por ejemplo, si le digo Sergio Massa. Eh, Sergio Massa es un eh, es un político que ha crecido mucho en los últimos años. Eh, me gusta su equipo más que él. ¿Mauricio Macri? el presidente de los argentinos Esto el mi líder Francisco Torroba un amigo Martín Macaire Alguien una aquí respeto y más allá de que no comparto sus ideas Carlos Berna un adversario uh -huh. Cristina Fernández de Kirchner compañera de banca Uh -huh. eh, le, le voy a preguntar por el tema de la violencia de género, lamentablemente hoy tenemos la noticia de un nuevo femicidio en nuestro país y no es un tema que mayormente está, esté en la agenda y en los discursos de los precandidatos ¿qué le parece a usted? ¿qué concepción tiene del tema? ¿qué hay que cambiar? bueno, creo que hay que trabajar mucho en, en, en la violencia, digamos ¿no? hay que hay que entrar a, a la, al fondo, al nudo, hay que relacionarse nuevamente con, con la familia que ha perdido este, los valores en medio de una sociedad donde se ha invertido todo, digamos, ¿no? Y creo que eh, no es un trabajo que solo tenga que ver con la legislación o con la conceptualidad, digo, yo creo que si no armamos redes para, para ingresar, mira en el año 2003 yo propuse en General Pico algo que se llamaba Escuela de Familia, que en realidad creo que lo jodí con el nombre y no lo no lo supe explicar bien, pero la idea es como nosotros con el club, el templo, la parroquia, la escuela, vamos armando células donde podemos charlar, ingresar este eh, hay chicos que se crían en medio de la violencia y suelen tener como resultado final eh la violencia, digamos. ¿no? ¿A usted no le parece que, que obedezca a un modelo machista de siempre, sino que es algo es algo que está pasando en los últimos años? Eh, la Argentina tuvo un modelo machista. Eh, es para una conversación así de mesa redonda, pero digo, en la época que nuestros abuelos... este Eh, existía el, el, el calleceo cuando habla el papá no habla nadie no vos sos más joven no has vivido esa época este existía también a lo mejor eh, alguna violencia que en aquel tiempo no se eh, evidenciaba luego naturalmente eh, hubo un crecimiento importante para bien de la horizontalidad de la familia y, y, y estamos viendo después este un retroceso y la mujer como centro de, de, de víctima de, de, de un desastre eh, en la Argentina que tenemos que, que trabajar para que se termine, ¿no? Uh -huh. Bien. Juan Carlos Paz, ¿a quién le canta las 40? Y a los protagonistas de la grieta, digamos, los que nos quieren hacer creer que la Argentina es River Boca eh, en todos los órdenes de la vida, digo, ¿no? yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que nuestro pueblo esté mejor y para eso tenemos que partir de una base, que es que eh, las ideas de todos eh, sirven. La idea del otro también la tengo que escuchar, puedo no compartirla. Y generalmente en la Argentina eh, tenemos... Eh, opositores que creemos que todo lo que hace el oficialismo está mal y oficialismos que creen que los que estamos en la oposición no tenemos una sola idea y esa combinación para mí es el subdesarrollo político de la Argentina eh, cuando nosotros logremos parar esas cosas podemos conseguir resultados como por ejemplo Chile que siendo un país que no tiene territorio es, el, es uno de los principales exportadores de madera del mundo Eh, porque un día decidió tener una política forestal. Bien. Juan Carlos Paso, le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias, muy amable. Hasta luego.